La situación es, es muy complicada, ya todo el mundo sabe lo, lo que ha pasado sobre fines de marzo y, y todo este mes de abril. Eh, la situación no, no es ajena a lo que pasa en Santa en la Municipalidad de Santa Rosa, en la sí. finanza de la municipalidad, con lo cual hemos tenido una caída sensiblemente de la recaudación, también se ha caído los recursos por coparticipación Bien. nacional y provincial, con lo cual estamos en una situación muy complicada, hemos hecho los informes que nos ha requerido el gobierno provincial, para un poco mostrar cómo es la situación de Santa Rosa. Uh -huh. eh, y bueno, eh, esperemos que, que en los próximos días eh, tengamos alguna certeza y seguramente va a haber un acompañamiento de parte del Gobierno Provincial uh -huh. para que podamos cumplir con nuestras obligaciones, con los trabajadores eh, en este mes de, de abril, ¿no es cierto? Bien, o sea, presentaron el informe de los números que tienen y lo que tendrían que llegar. Exactamente, hicimos una evaluación financiera, se, se pidió desde Asuntos Municipales un un flujo de fondos, diríamos, de, de los próximos de abril y de mayo. Así que, bueno, eh, hemos enviado esa, esa información a asuntos municipales, como lo ha hecho, creo, todo el resto de los municipios. Yeah. Así que estamos ahí analizando el tema y viendo cómo llegamos esta última semana de recaudación uh -huh. para ver cuál va a ser el la necesidad que podemos llegar a tener a fin de mes. Bien, eh, ¿se puede hablar de porcentaje todavía no lo quieren hacer? Digo, ¿de, de recaudación, básicamente? Eh, no, no, de, de lo que vamos, de lo que podemos llegar a necesitar, todavía no tenemos el número cerrado, tenemos una estimación, pero para que vos tenga una idea, la coparticipación provincial, lo que llega al municipio de coparticipación, más o menos está entre un 25 y un 30% menos que el mes pasado, uh -huh. y los, las tasas municipales, como no se pudo abrir rentas, y y bueno y, y eso ha complicado mucho también, y más la situación, estamos hablando que la recaudación del municipio cayó más de un 60%. Entonces, entre ambos conceptos, eh, nos plantea un escenario con, con alguna dificultad, pero bueno, estamos trabajando para, para poder eh, llegar bien y poder cumplir a a fin de mes con los trabajadores. Bien. Eh, Pablo, en ese contexto de situación económica, la municipalidad, ¿cuánto ha destinado en este último tiempo a la contención social que sería como eh, lo más importante o por lo menos lo que se ha hecho foco en todos estos días? mira desde que arrancó la cuarentena hasta ahora se han... Eh entregado semanalmente más o menos eh, todo una vez por semana, que era lo que era comedores, son 1.200 refuerzos alimentarios, bien. y después, bueno, estos datos los tiene bien gestión social, después diariamente hay otra demanda diaria que uh -huh. se va tratando de, de llegar, que ese número entre 300 y 450 refuerzos diarios aparte, uh -huh. Uh -huh. más los refuerzos bueno de la, de, de la carne que donó la agrícola ganadera, más otra parte que compró el municipio, también hubo la gente... De los productores hortícolas que se les compró su producción también bueno todo ese combo ha sido un, una inversión que por los números que estamos evaluando hasta la tercera hasta, hasta esta fecha más o menos más o menos algo entre 18 y 20 millones de pesos es un poco la inversión que se ha hecho en, en gestión social para mantener durante más de, de un mes uh -huh. eh, esta esta contención a la gente que Que, bueno no puede ir a comedores y toda la otra demanda que, que surgió extraordinaria por la situación ¿no? si esto continúa está esta demanda va a continuar la municipalidad está más o menos este, en pie como para poder continuar con esa ayuda eh, sí a ver si no es un área que depende de mí es de gestión social ellos uh -huh. tienen el relevamiento social y son los que van teniendo la un poco el termómetro diario de cómo evoluciona todo esto, pero la municipalidad va a seguir acompañando seguramente a, a las personas que, que así lo requieran. ¿no? Bien, ¿se puede ser una evaluación política de estos números? Digo, más allá de los números fríos, sí. de cuánto se destina, ¿la municipalidad tiene esa visión también? y Sí, sí, la, la, la visión de un gobierno peronista es tratar siempre de estar eh, acompañando a los sectores más vulnerables, como es en este caso y esta situación que ha pasado, que siempre se vino haciendo, pero también desde el área de, de producción y eso se están haciendo políticas activas para tratar de, de acompañar también a aquellas personas que trabajan que han tenido problemas en su actividad comercial o profesional o, o de oficios uh -huh. con lo cual hay una, una fuerte consensión una fuerte contención social y también desde la, desde el municipio se está ayudando a que la gente pueda Eh, realizar su actividad comercial, laboral, productiva. Eh, hace poco el Intendente anunció una, una línea de, de créditos para los pequeños productores, con lo cual eh, Luciano está viendo todas las aristas de, de esta situación y tratando de trabajar lo, lo mejor posible en cada una de ellas. ¿no? Perfecto, gracias Pablo. Gracias a vos.